De hadas españoles La pastora de Ocas Érase una vez un rey de un gran país Que falleció dejando a su reina y a su hija También había un hada que quería mucho a la princesa Y ayudaba a su madre a cuidarla Cuando creció, se prometió con un príncipe que vivía muy lejos en cuanto se acercó el momento de casarse, se preparó para iniciar el viaje a su país. La madre empaquetó todas las joyas y trajes reales para su hija. Querida hija, lleva estas joyas y piedras preciosas contigo y sé feliz con tu príncipe. Le facilitó una sirvienta para acompañarla y se fueron junto al novio. Cada una recibió un caballo para visitar. Pero el caballo de la princesa era el regalo de un hada. Se llamaba Falada y podía hablar. ¡Oh, espera! Tengo algo más. El hada cogió unas tijeras y se cortó un mechón de pelo. Cuídalo, querida, pues es un hechizo que podrás necesitar durante el camino. La princesa se despidió de su madre y de su hada madrina y partió con la sirvienta y el caballo falada Después de muchas horas, la princesa estaba sedienta y le dijo a su sirvienta Por favor, tráeme agua, querida Si tienes sed, querida princesa, baja del caballo y ve a buscar agua Yo no soy tu criada La princesa, impactada, bajó del caballo y se inclinó para beber de la corriente de un río de repente, el mechón mágico dijo ¡Pobre princesa! Si tu madre lo supiera, su corazón se partiera Pero la hija del rey era humilde, no dijo nada y montó en su caballo de nuevo Después de más horas viajando, volvió a tener sed Y cuando se acercaron a una corriente de agua, le dijo a su sirvienta Por favor, tráeme agua, querida Como ya te dije, ve a buscarla De nuevo, la princesa bajó del caballo Se inclinó sobre el agua del río y bebió Luego, el mechón de cabello dijo Si tu madre supiese esto, su corazón se partiría La sirvienta no obedece Pero cuidado, princesa ¡No os inclinéis tanto! ¡Oh, ¡Me caigo al río! El mechón de cabello cayó de su bolsillo y fue llevado por la corriente. Luego la sirvienta dijo... <risa> ahora eres débil e impotente. Desde ahora yo daré las órdenes y tú me obedecerás a mí. Quítate el vestido y dámelo. Tú llevarás el mío. Ahora yo soy la princesa y no digas nada a nadie de todo esto o lo lamentarás. La sirvienta se puso el vestido de la princesa y montó enfalada Y la verdadera novia en el otro rocín Finalmente llegaron al palacio real El príncipe las recibió y tomó a la sirvienta como su futura esposa Bienvenida a mi palacio, querida princesa Encantada de estar aquí, príncipe ¿Quién es ella? Es mi sirvienta, mi acompañante, pero no me gusta. Me preguntaba, príncipe, si tenéis algún trabajo para ella. No tengo ningún trabajo, pero hay un pastorcillo llamado Conrado que cuida de las ocas. Ella podría ayudarle. Ah, y príncipe, quisiera pediros también, por favor, que os deshagáis del caballo en que he venido. Casi me caigo por su culpa. En realidad, la sirvienta sabía que Falada podría hablar y podría contar lo sucedido a la princesa. Su deseo se cumplió y sacrificaron al fiel Falada. Cuando la verdadera princesa se enteró, le suplicó al verdugo que colgara la cabeza de Falada en una gran puerta de la ciudad por la que tendría que pasar cada mañana y cada noche para poder seguir viéndolo de vez en cuando... Como quieras, querida. Y colgó la cabeza bajo la puerta. La mañana siguiente, cuando ella y Conrado pasaron la puerta, dijo Dolorosa... Falada, falada, tu cabeza está colgada... Princesa amada, convertida en criada. ¡Qué pena, qué pena! Si tu madre esto supiera, de una gran pena ella muriera Luego salieron de la ciudad hacia las ocas Al llegar al prado, se sentó en un banco y soltó su cabello, que era de plata pura Y cuando Conrado vio cómo brillaba, corrió para arrancárselo, pero ella lloraba <risa> ¡Llévate, viento alado, el sombrero de Conrado! ¡Ay, viento alado! Llévate el sombrero de Conrado y fuérzalo a correr por el prado hasta que yo me haya peinado y mis ondas de plata de nuevo yo haya acicalado. Entonces sopló un viento tan fuerte que se llevó el sombrero de Conrado. Oso de las colinas tuvo que correr tras él. Cuando volvió, ella Había acabado de peinarse y de recogerse el cabello Él se enfadó mucho y no quiso dirigirle ni una palabra Vigilaron las ocas hasta que se hizo de noche Y las llevaron de vuelta al palacio Los mismos hechos se sucedieron en los siguientes dos días Y una noche, Conrado se quejó al viejo rey No soporto que esa extraña muchacha me siga ayudando a cuidar las ocas. En vez de ayudar, no hace más que burlarse siempre de mí. Conrado, sé que no me cuentas la historia completa. Dime lo que sucedió. Oh. El rey le hizo contar lo que había pasado. Y Conrado continuó contándole al rey todo lo que pasaba. Mal. ¡Continúa con tu trabajo! ¡Examinaré el caso! La mañana siguiente, el rey se escondió detrás de la puerta y escuchó a la princesa hablar con Falada y cómo Falada le contestaba. Después fue al prado y se escondió detrás de unos arbustos. Pronto vio con sus propios ojos cómo ella soltaba su cabello que brillaba al sol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 Todo esto lo vio el rey Así que volvió a casa sin que lo vieran Y cuando la pequeña pastora regresó al atardecer El rey la llamó Y le preguntó por qué hacía eso Pero ella rompió a llorar No puedo decírselo a nadie O perderé mi vida Pero el viejo rey suplicó tanto ...que finalmente... ...tuvo que contarle toda la historia... ...de principio a fin... ...palabra a palabra... ...e hizo muy bien en contarlo... No merecéis ningún daño princesa... ...compensaré todo lo que habéis sufrido... ...ahora quiero que os vistáis como una princesa... Cuando lo hizo... ...la contempló con asombro... ...estaba hermosa... ...después llamó a su hijo... ...y le reveló que tenía una falsa novia... ...que solo era una mera sirvienta... ...y que la verdadera novia estaba allí. «Esta es tu verdadera novia, hijo». «Entonces soy muy afortunado, padre». El joven príncipe quedó encantado ante tanta belleza... ...y escuchó lo humilde y paciente que había sido... ...sin decirle nada a la falsa novia... El rey ordenó celebrar un gran banquete para toda la corte. Esta noche celebramos la verdad y castigamos la mentira. El novio se sentó a la cabecera teniendo a un lado a la falsa princesa y al otro a la verdadera. Pero nadie la reconoció ya que su belleza era deslumbrante y no se parecía en nada a la pastorcilla su vestido brillante puesto. ¿Cómo se atreve? Después de comer y beber... ...reinaba la alegría... ...y el viejo rey se levantó pidiendo atención. Esta noche voy a contaros una historia. Escuchad atentamente. Comenzó a contarles la historia de la princesa... ...como si se tratase de algo inventado luego le preguntó a la falsa novia qué castigo debería tener alguien que engañase así ¿Qué harías tú con una mentirosa como esa? Nada bueno la encarcelaría para siempre Pues esa eres tú y en ti va a cumplirse la sentencia que acabas de pronunciar La sirvienta fue su propia jueza El joven príncipe se casó con su verdadera novia y gobernaron su reino en paz y felicidad para siempre. El hada madrina fue a verlos y le devolvió la vida al cien paladas.